Hola, buenos días y bienvenidos a Gavilán con E-Radio. Sí, adrián y comenzamos con las noticias. Pues bueno, voy a hablar sobre las actividades de la Semana de la Infancia. El pasado sábado 26 de noviembre fue el circuito de educación vial en la Plaza del Jardín para niños y niñas de 3 a 12 años y colaboró la Policía Local de Ubrique. El 28 de noviembre fue el Pleno Infantil Extraordinario con una representación de los Centros de Educación de Primaria. Más tarde nos a Blanca cómo fue. Fue emitido en Radio Ubrique y en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Mañana, miércoles 30 de noviembre, hay un teatro musical interactivo para toda la familia. Se titula Ñam Ñam, un cuento para comérselo. Acompaña el acuario teatro y la entrada es un donativo de un euro destinado a un colectivo social de la localidad. Se va a interpretar en el IE Francisco Fatou, en el Salón de Actos. La primera sesión es a las 5 y la segunda a las 6 y media. Las entradas se recogerán en la oficina de turismo a partir del jueves 24 de noviembre, de 10 a 2 y de 4 a 7. El máximo son de 3 entradas por persona. Y seguimos de la mano de mi compañero Blanca. Gracias Adriana, soy Blanca y os voy a hablar del Pleno Infantil de ayer, 26 del 11 de 2022. El Pleno Infantil se hace cada año, consiste en poner propuestas ya sea de cultura, deporte, festejo. Se eligen seis alumnos de cada colegio, en este caso escogieron a mis compañeros de sexto, Alejandra Santos, Alejandro Pino, Elsa, Yolanda, Cristina y yo. De cada seis, dos son portavoces, como fuimos Yolanda y yo. Me gustó mucho, fue una experiencia nueva. Al principio nosotras teníamos muchos nervios, pero al cabo de un rato nos calmamos cuando escuchábamos a los otros niños hablar. Al final de todo nos dieron a cada uno un diploma, un boli y a los portavoces un pin del escudo del ayuntamiento. Gracias y aquí termina mi noticia. Seguimos con las noticias deportivas con Diego Caro. Gracias, Blanca. buena yo me llamo Diego Caro y os traigo las noticias de la selección española. España venía ganando a Costa Rica 7-0 y el pasado domingo se disputó el, el partido de, de España contra Alemania... ...en un partido igualadísimo, en el que tuvo muchas opciones de ganar, pero en el que pudo incluso terminar perdiendo... ...tras unos minutos finales en los que la selección germana rozó la remontada la roja... Estuvo muy bien durante la mayor parte del encuentro. Se adelantó con un gol formidable de Morata en la segunda mitad. En el tramo final, Pulgrull igualó el encuentro quedando uno a uno con el empate de España. Depende de sí misma para pasar a octavo. Y si empata o gana Japón, avanzará a la siguiente ronda. Os dejo con mi compañera María. Gracias. Gracias, Diego. Soy María y os traigo las noticias de ocurrio. Lo Los alevines han ganado 7-2 con goles de nuestros compañeros del colegio como Diego Caro. Los benjamines jugaron el sábado 26 de noviembre a las 11, ganando 2-1 contra Algodonales. Los alevines jugaron el sábado 26 de noviembre a las 1 cuarto perdiendo 8-1 contra Zona Sur. Nuestros compañeros, Alberto Coronel, marcó el tanto de su equipo. El San Fernando. Enhorabuena. Estamos de enhorabuena cuatro alumnos de nuestro centro que han sido seleccionados para la selección de la sierra. Julio de la Rosa, de cuarto, Arturo, de sexto B y Luis, de sexto A. Y para de la selección, gaditana femenina Cristina Pazo, de sexto A. Mucha suerte a todos. Os veo con nuestro compañero Edu González. Gracias María, soy Jesús y voy a hablar de los resultados de Lubrico Unión Deportiva este fin de semana. El Benjamín A perdió 8-3 en arcos contra el Arco Club de Fútbol. El Benjamín B perdió este sábado 4-3 contra el Espera. El Alevín A ganó en caza 4-2 contra el Arco Club de Fútbol. Y de este colegio metieron un gol... Arturo Gómez, Puerto y Emilio Villagrán García. Y el Alevín B perdió en casa 4-5 contra la Jerezana. De este colegio metieron gol Adrián Bazán, Cristina Pazos y Fran Sánchez. Y ahora os veo con mi compañera Elsa. Gracias Jesús. Buenos días, soy Elsa y os voy a dar los resultados deportivos del fútbol sobre el rubriqueño. El Alevín ha jugado este sábado 26 como local contra el Puerto Serrano Atlético Club Deportivo con una gran victoria de 8 a 1, donde nuestro compañero Luis Barreno anotó el 6 a 1. El infantil en cambio jugó como visitante contra el Zona Sur de Jerez, donde afrontaron una derrota de 4 a 1, siendo el único gol del equipo anotado por Pablo Gutiérrez, antiguo alumno del centro. Y le doy paso a Rafa con la información del Cabo. Gracias Elsa. Soy Rafa y os voy a informar del cabo. Mi Nibasken mixto ha jugado contra el San Luca como visitante y han ganado 545, cerrando el marcador y mi Nibasken femenino ha descansado. Para terminar el programa os dejamos con Unas entrevistas realizados por nuestros compañeros. Nora entrevistó a Jesús Peralta, médico de urgencias. Y Andrés entrevistó a Auxi, enfermera escolar. Espero que os parezca interesante. Un saludo y hasta el próximo programa. Hola, soy Nora y hoy os voy a informar que las la profesoras Mari Carmen y Sole han invitado al doctor Jesús Peralta para que les hable sobre hábitos de vida saludable. Y además, sus clases están haciendo una pirámide alimenticia. Hoy tenemos un invitado especial, el doctor Jesús Peralta, médico de urgencia y padre de dos alumnos que estuvieron en este colegio. Vamos a hacerle algunas preguntas. Bueno, ¿cuáles son para ti los hábitos más importantes para tener una vida saludable?, Bien, como he comentado hace un rato, los hábitos más importantes se, se basan en dos pilares fundamentales... ...que son, por un lado, lo que es una alimentación saludable y, por otro lado, la actividad física. Bueno, ¿tú crees que en general los niños realizamos los hábitos de vida saludable?, Bien, a día de hoy yo creo que cada vez está siendo más complicado estamos haciendo una alimentación peor una vida cada vez más sedentaria aunque se van promocionando cada vez la práctica deportiva yo creo que tenemos que seguir dando charlas de este tipo para que para que los niños se den cuenta de que las cosas hay que hacerlas bien desde pequeño la, la alimentación es fundamental y el ejercicio es fundamental entonces esto hay que darle un poquito de impulso eh, ¿Crees que los niños han entendido bien lo que les has contado? Yo sí que en la reunión que hemos mantenido, en la charla, sí que se han mantenido muy activos, se han ido respondiendo a todas las preguntas, yo creo que con la base se han, se han quedado. Bueno, ¿hay alguna recomendación que quieras que transmitamos al, a todo el colegio por la radio? Sí, que es una cosa fundamental el desde pequeño inculcar a, lo, a los alumnos y, y también comentarlo con los padres si se pudiese dar alguna charla que... Que, que motivase el que se hagan las cosas bien, el que se coma saludable, el que se practique ejercicio, el evitar el máximo de horas sentado, porque por desgracia cada vez eso estamos más tiempo sentados y vamos mirando, cada vez estamos más con las play, con los teléfonos, con los uh -huh. televisores, y los suyos es hacer ejercicio y comer sano. Uh -huh. Bueno, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Muchas gracias a vosotros por contar uh -huh. conmigo. Hola, me llamo André, y hoy tenemos unas invitadas muy especiales. Oh, sí. Beltrán, la enfermera escolar, acompañada por Yolanda Pérez, la jefa de las enfermeras de la comarca de Uriquén. Hola, buenos días, Andrés. Pues mira, hoy, como todo el mundo sabe, se conmemora a nivel internacional el Día contra el Maltrato hacia la Mujer. Es un día muy especial que toda la comunidad debemos de, de conmemorar y, y, bueno, se van a hacer, eh, concretamente en Ubrique y en la comarca, muchas actividades. Todo el mundo va a participar, niños y adultos. Y hemos venido a vuestro centro porque eh, sabemos que lleváis unos cuantos días elaborando una serie de trabajos relacionados con la igualdad y el maltrato contra la mujer, cómo prevenirlo. Todos los chicos y chicas estáis muy implicados, cosa que nos encanta. Nosotros como sanitario por desgracia, a diario vemos situaciones de este tipo y entonces muy amablemente nos habéis eh, brindado el recoger estos trabajos que habéis hecho los niños y vamos a A, a aceptarlo con muchísimo cariño lo vamos a eh, poner en el centro de salud, que es un centro donde van a diario muchísimos usuarios de todas las edades, para que vean lo importante que es que todos nos unamos para luchar contra este problema del maltrato hacia la mujer y, y, y el buen trato, que es lo que todos tenemos que, que hacer, y vamos a poner vuestros mm, vuestros trabajos allí para que lo vea toda la comunidad Muchas gracias Eh, otra pregunta más eh, cómo les podemos ayudar para prevenir la violencia de género bueno andrés pues la verdad es que lo estáis haciendo muy bien nos podéis ayudar desde pequeñito viendo que la igualdad entre el hombre y la mujer es lo que tenemos que tener en cuenta y aparte viendo que con violencia no se puede no se puede actuar es decir Eh, hoy es un día para recordar que todo se puede hablar, que nada, no hay que ser violento, no hay que ser denigrante contra la mujer y que todos somos iguales. Bueno, pues, pues ya está, estaba muy estoy muy contento de participar con vosotras y de acompañar en todo esto. Y Y vamos a ayudarles en todo lo que nos mandéis. Muchas gracias, podamos. Andrés. Nosotros vamos a poner tus dibujos y todo. Vamos a hacer también una pequeña eh, decoración de todo nuestro centro para que veáis lo implicados que estamos, y al igual que ustedes. Y nada, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a usted por venir. Venga, gracias.